La banda más importante de SCA llega a Guadalajara Escape, sábado 21 de noviembre Calle 2, Escape Bandas invitadas El Gran Silencio, Secta Cor, Nana Pancha Y La Parranda Magna 280 en preventa Poletos en Ticketmaster y a través de Máxima FM Diversidad 891